Eh, bueno, buenas tardes a todos y gracias por sumarse a esta convocatoria que me parece muy importante para todos los barrios, para todos nosotros.、Eh, esta salita hace muchos años que está,、eh, esta salita hace muchos años que nos está dando un servicio a la comunidad, no solamente a Sagrada s Familia, s sino que a todos los barrios. Eh, vecinos, eh, nosotros en Sol Naciente、eh, atendemos a 198 familias y esas 108 no,、eh, 198 familias están viniendo acá, donde tienen la atención médica, donde tienen los remedios gratis, que en ningún lado se los dan y nos parece muy injusto lo que está pasando hoy、eh, con esta salita y con todas las salitas de los barrios、eh, y no tenemos que permitir que esto.、Eh, Eh, que esto pase y tampoco tenemos que permitir que jueguen así con la salud de la gente.、Eh, así que, bueno, eso es como reclamo y como centro comunitario, todos、eh, no estamos de acuerdo con que se cierre la salita y, bueno, y seguir trabajando para, para un mejor, una mejor atención y una mejor salud y una mejor comunidad. Y nada, entre todos tenemos que salir adelante, me parece. Muchas de las familias que participan del centro comunitario también son vecinos que utilizan. En este n e servicio? Sí, sí, sí. O sea, es、eh, allá en la salita. Nosotros tenemos una salita en el barrio, pero no alcanza. La demanda. s o l i v e r d e es muy grande, muchísimo lo que ha crecido s o l i v e r d e Entonces no alcanza, aparte que allá te den números o muchas, muchas vueltas también para atender. O sea, y acá no, acá vos venís y la gente está atendida y está conforme. No, se va conforme. Aparte que te den el remedio también. Eso, ahora el precio que están los remedios, digo, nadie se puede. Quedas en tu casa, digo, con tu enfermedad, porque no puedes ir a una salita. Entonces,、eh, sí, sí, muchas familias, es impresionante lo que, lo que viene la gente.